Capítulo 17. Efraín y Siria guerrean contra Judá. Cristo nacerá de una virgen. Compárese con Isaías 7. Y en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, aconteció que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron sobre Jerusalén para combatirla, mas no pudieron prevalecer contra ella. Y fue dado el aviso a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como los árboles del bosque se sacuden con el viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, Sal ahora a encontrar a Acaz, tú y tu hijo Searjasub, al extremo del conducto del estanque superior, por el camino del campo del lavador. Y dile, Ten cuidado y permanece tranquilo. No temas, ni desfallezca tu corazón por estos dos cabos de tizón encendidos que humean por causa de la furiosa ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías han tomado mal acuerdo contra ti diciendo: Subamos contra Judá y hostiguémosla, y abramos brecha en ella para nosotros y pongámosle rey en su centro sí, Al hijo de Tabel, así dice el Señor Dios, no subsistirá ni acontecerá, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco resín, y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías si no creéis, de cierto no permaneceréis. Además, habló el Señor otra vez a Acaz, diciendo, «Pide para ti una señal del Señor tu Dios. Pídela ya sea abajo en lo profundo o en lo alto arriba». Mas dijo Acaz, «No pediré ni tentaré al Señor». Y él respondió, «Oíd ahora vosotros, oh casa de David». Es cosa pequeña para vosotros molestar a los hombres que molestéis también a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Mantequilla y miel comerá, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno... La tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. El Señor traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que en aquel día el Señor silbará a la mosca que está en la parte lejana de Egipto y a la abeja que se halla en la tierra de Asiria. Y vendrán y se establecerán todas en los valles desolados, y en las hendiduras de las rocas, y en todo zarzal, y en toda mata. En aquel día afeitará el Señor con navaja alquilada por los de la otra parte del río, por el rey de Asiria, la cabeza y pelos de los pies, y también raerá la barba. Y acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y dos ovejas. Y acontecerá que por la abundancia de leche que ellas darán, comerá mantequilla, porque mantequilla y miel comerán todos los que permanecieren en la tierra. Y sucederá que en aquel día, todo lugar en donde había mil vides que valían mil ciclos de plata, se quedará para cardos y espinas. Con flechas y arcos los hombres entrarán allá, porque toda la tierra será cardos y espinas. Y a todos los collados que fueren cavados con asada... No llegarán por temor a los cardos y espinas, mas serán para pasto de bueyes y para ser pisados de ganado menor.